¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están Pablo y Juan Pablo? Buen giorno,、eh, Monasterolo. ¿Cómo va? Buen giorno, buen giorno, JP. ¿Todo bien? Va, bien? Bien, acá estamos.、Eh, bien, bien, bien. Bueno, Elvi, ustedes están、eh, con una serie de reclamos. Eh, eh, a ver, contanos de qué se trata. Bueno,、eh, sí, hace muchísimo tiempo que, que venimos y ahora estamos, como digamos, volviendo a, a la. Hacer público ciertos reclamos que tienen que ver con la falta de organización interna de la Dirección de Defensa Civil, fundamentalmente en la parte operativa. ¿no? Eh, al, al día de hoy tenemos la pirámide operativa desarticulada, digamos, con renuncias de jefe de operaciones, jefe de, de brigada. No tenemos esquemas de funcionamiento para cubrir las guardias de, del personal que en estas fechas se toma licencia de vacaciones, porque bueno, en el verano. No tenemos vacaciones nosotros、eh, y, y, y corren en el periodo entre abril, mayo y octubre. d i g A m o Bueno, s、eh, a veces una cuadrilla le, se toma su, su licencia, no hay guardias para cubrirla, no se abonan las guardias ni por sábado, ni domingo, ni feriado.、Eh, bueno, digamos, Y hay muchas、eh, cuestiones después、eh, de descoordinación, digamos, de falta de comunicación. Hay, hay incumplimientos en la entrega anual de vestimenta, de borceguí, de ropa digamos, específica para el laburo nuestro.、Eh, y digamos, el, el, el punto más importante digamos, de todo esto es que eh, eh, todas estas cosas habían sido acordadas en las, en las paritarias del principio de, de, de, de año. Digamos, ¿no? ¿Esas paritarias, Elvio,、eh, cómo las a tienen ustedes? Y, y porque... bueno, cuando, cuando se abre la paritaria sectorial, digamos.、Ajá. Eh, que son、eh, paritaria sectorial para condiciones de trabajo, digamos, no es salarial. Claro. Digamos, Bueno, bien, bueno, vamos a discutir entonces esas cosas.、Eh, pero el problema es que se discuten, se firman, y después no se cumplen. Eh, eh, hemos intimado por medio de, de, de, de, de ATE, digamos,、eh, nosotros estamos、eh, afiliados a la mayoría del compañero, estamos, digamos, en, en ATE como representación de, del g r e m i o Hemos, hemos, mandado la, hemos mandado nota al ministerio, hemos mandado nota al, a, a la Secretaría de, de Relaciones Laborales, digamos, para que i n t i m e al ministerio. Bueno, silencio total.、Sí. Digamos, O sea, nadie responde nada.、Eh, la última reunión que tuvimos de paritaria fue el, a fines de junio, donde el ministerio se había comprometido a、eh, sentarse a discutir, digamos, la... la La readecuación del estatuto 2411, que es nuestro estatuto, digamos que todo el mundo reconoce que es un estatuto obsoleto, que no, que no, no, no nos permite regular la actividad hoy en día.、Eh, y bueno, y asignaron、eh, unas personas para estar a cargo de, de, de, digamos, de la negociación y de la discusión del nuevo estatuto. Bueno, habíamos acordado reuniones cada 15 días, más o menos. Bueno, la última reunión fue a fines de junio y después no tuvimos más comunicación. Eh, y bueno, frente a esta situación ya estamos en,、eh, a, en víspera de la temporada de incendio. Anoche, por ejemplo, se fueron dos cuadrillas a otros incendios, todos los días se sale a recorrer picadas, digo, la rueda sigue.、Eh, y nosotros estamos como en, en estado de, de, de, de alerta, digamos, empezando a... a A, a ver si, si no hay respuesta, digamos, bueno.、Eh. Y, y yo me pensaba cuando decías que hubo renuncias de, de, de, digamos, de quienes tenían funciones jerárquicas, vamos a decirlo así.、Sí. ¿Eso qué, qué pasa? ¿Queda, ¿Renuncia y quedan vacíos los lugares? Por, ¿Por lo que estás contando? ¿O cómo es? Sí, tal cual. Digamos, hoy el jefe de operaciones está renunciado, nadie le acepta la, la, la, y no se le acepta la renuncia. El jefe de brigada está renunciando y no se le acepta la, la renuncia. Entonces, administrativamente siguen estando, digamos, pero es una situación de caos, digamos, entre que estás y, y, y, y, y no estás. Tampoco puede estar con tu r a t voluntad, digamos.、Eh, digo, acá hay cuestiones administrativas.、Eh, y bueno, y, ¿y de qué manera funciona eso? Y bueno, funciona porque salta, sale un incendio y la cuadrilla va a salir. e sale igual, digamos. Digamos, eso es algo que el personal de defensa civil, los brigadistas, como s e le conocen, jamás te, van a dejar, te, te han dejado un incendio a la mitad, digamos, han, jamás han dejado de asistir a una, una emergencia. Y salimos, y vamos. Digamos, ese es el problema, es que, que, que venimos funcionando informalmente,、eh, pero bueno. Digamos, no, queremos regularizar esta situación.、Claro. Elvi, el, ustedes hicieron una asamblea el, el viernes pasado、eh, y bueno, y han salido públicamente a quejarse de esto. ¿Y en este tiempo pasó algo de las autoridades? Digo, ¿Alguien Digo, o se acercó para decir, bueno, reunamos o no, hagamos algo? No, nada. Silencio de silencio total.、Eh, por eso mismo, mañana vamos a seguir con l asambleas y bueno, nada, seguiremos así. digamos, Bueno, si no hay respuestas,、eh, digamos. Las asambleas irán decidiendo cuáles son los pasos a seguir, digamos. p e r o b u e no no hemos que... tenido comunicación, digamos. Antes de la asamblea, justo le preguntábamos acá,、sí. en este en mismo horario, a, a Luis Clara si estaba bien de recursos, la dirección y demás. Y habló maravillas. O sea, esto que estás diciendo vos, es todo lo contrario. Él dijo que está, estaba toda la ropa, toda la maquinaria, todo funcionaba a la perfección. etc. nada que ver es un panorama que no conoce entonces o bueno capaz que no lo vemos mucho no sé o no sé en qué organismo trabaja d i pero pero bueno digamos la, la situación nuestra es que nosotros estamos queremos discutir las condiciones laborales digamos que en, en las cuales eh, eh, se, a, se abrieron las paritarias sectoriales para darte un ejemplo nosotros digamos、eh, no tenemos ningún tipo de regulación respecto de cuál es nuestra jornada laboral qué ocurre en la práctica nosotros vamos y elaboramos 15 17 18 20 horas en un i cualquiera e n d i o c lo sabe que, que, que, que haya estado en un incendio con personal de defensa civil, cualquiera sabe que digamos no hay horario hay, hay elaborada. Sí, hasta, sí, hay que a p a g a r e l fuego hasta, hasta sí, sí, sí. que se controle el incendio、claro. digamos, ¿no?、Eh, bueno no, no tenemos regulación de, de, de ningún tipo no hay no hay digamos alguien que se te abona un servicio por guardia Digamos, cuando vos te vas afuera las v a s e s en el verano, sí, se nos abona un viático, pero, pero lo único que falta es que te tengas que pagar la comida vos, digamos, ¿no? Estamos todos locos.、Eh, digamos, no tenemos manual de funciones, digamos, no, no, esas cosas no existen y nosotros las queremos discutir, porque digamos, si, que, si, si vamos a discutir condiciones de, laborales, pero, pero entonces lo primero que vos tenéis es que saber por lo menos cuál es tu trabajo, cuál es tu jornada laboral, cuáles son los alcances. de estas intervenciones nosotros muchas veces tenemos que tomar decisiones que afectan a un montón de, de, de, de responsabilidades materiales e incluso、eh, y de vidas humanas digamos eso no es menor digamos o sea, no, no alcanza con que decir bueno este a ñ o le c o m p r a m o s una camioneta que, que aparte no, no la compraron digamos eh, digo eh,、sí. son situaciones que ya vienen de arraso t r hace una más de una década que venimos、eh, con estas situaciones Y bueno, siempre digamos, bueno, p i d i é n d o l e un poco de, de, de, de, de, de, de voluntad, de comprensión, pero bueno,、pues、bueno ¿cuándo está la comprensión hacia, hacia, el, hacia el personal?、Eh, digamos, el veo, eh, hay mucho enojo, digamos. Eso, eso te iba a preguntar. ¿Cómo está el, el, el personal ahí? ¿Hay, ¿Hay descontento, enojo? Y... Sí, sí, imagínate, hay enojo, hay descontento, hay falta de comunicación. Digamos,、eh, digamos, encima vos salís y te encontrás con que todo el mundo te está diciendo que la dirección funciona perfecto. Digamos, o sea,、eh, pero bueno, digamos, el problema es que, la, digamos, en, en el verano, cuando, cuando una persona se tiene que instalar 5, 6, 7 días, digamos, en una localidad, digamos, y, y, y, y se gana, digamos, esa, esa comisión que, que se le paga, digo, bueno, hoy en día, pues, todo el mundo sabe con los sueldos, con el nivel de presión que tenemos en los sueldos, digamos, tenés que rascar mango por, por donde lo e n c u e n t r e digamos, ¿no? Entonces, digamos, lo, también el personal siempre está entre la espada y la pared, digamos, es como una suerte de,、claro. este, de, de, de, de, de trampa, digamos, porque ¿qué va s a hacer? ¿Qué? ¿No q u é v a s a salir a los incendios para, qué? ¿Para que é ¿Para q u después te comas un quilombo? o ¿no? n Sí, sí,、eh, por abandono de tareas y esas cuestiones. Claro, sí, sí, digamos, sí. ¿no? Sí. ¿no? Entonces es una situación、sí. eh, como difícil, digamos.、Eh, Bien. Nosotros、eh, queremos, queremos buscarle la vuelta por el lado de, de, del diálogo, por el lado, de, encontrar una, por el lado de, de que nos sentemos de par a par, ¿no? Eh. Eh, y, y, y encontrarle la vuelta a la solución, al diálogo, que, que la solución es que, que, que se tomen una serie de medidas políticas, de avanzar con, la, con esa discusión. Elvio,、eh, mañana, ¿a ¿qué hora es la Asamblea? Mañana,、eh, bueno. Eh, anoche por ejemplo anoche se fueron dos cuadrillas、mm. eh, a distintos incendios digamos a decir el viento que hubo tremendo、sí. eh, bueno la idea es que si más o menos estamos estamos más, más o menos se acomodaron que pudieron controlar los i n c e n d i o s más o menos estamos mañana a la mañana vamos、mm. a hacer asamblea en, en la dirección de presenta, sí, bueno, a la bueno、mañana. bueno ahí habrá novedades entonces、eh, ahí habrá so, no, no,、sí. novedades bueno esperemos que el ministerio haya alguna reacción claro Bien, Elvio, no sé si quedó algo, sino gracias、eh, por contarnos esto. No, no, gracias a ustedes que siempre le ponen el cuerpo ahí a, un poco a, la, a las cosas que le pasan a los laburantes, así que un, un gran saludo para ustedes.